Pero por eso no os preocupéis porque después del programa ya sabéis que lo podrás volver a escuchar... ...a través del Facebook de Euskal Música... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia. Ahí te lo pondremos, te lo subiremos para que lo puedas escuchar y disfrutar. Y también como no, ya sabes que tienes una nueva cita con Euskal Música...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 Hoy tenemos visita, la visita a los estudios de Berriozario y Racia al programa Euskal Música de la formación Entre Rejas que acaba de publicar lo que es su primer larga duración llamado ¿Y por qué? en el cual te puedes encontrar grandes y buenos temas Estará por aquí por los estudios de Berriozario y Racia tres de los componentes de la banda Alex, Blas y Miquel para hablarnos de la trayectoria musical de la banda, para hablarnos de la grabación De este disco Y para hablarnos, por supuesto, del primero de los conciertos este mismo sábado, 17 de enero, en el Bar Socoa de La Rocha Pea, comenzarán la gira, presentación de este primer larga duración y por qué... Y aparte de la entrevista que vamos a mantener en directo con entrerejas en el programa Euskal Música, también sonarán, entre otros, Espíritu de Contradicción. Recordaremos el segundo trabajo discográfico para esta formación de Iruña, 33 latigazos por minuto. Y también sonarán, entre otros, Vendetta o la formación R.O.U.A. se va a ser el contenido del programa de hoy de Euskal Música, la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia. Y ya sabes, como te comentaba anteriormente, el Facebook de Euskal Música, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia, para lo que tú quieras. Y vamos a comenzar, si te parece, el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la banda Leyótica. Lo vamos a hacer con el álbum en directo que le han llamado... PUNK ROCK TAL DE SOIL BAT Un álbum en directo que grabaron más concretamente En el mes de octubre en la sala Bomberenea ¿Por qué? Pues porque hacían su 20 aniversario Y con este motivo pues el grupo grabó el pasado 11 de octubre En directo en el Gatteche de Bomberenea de Tolosa En la cual pues eh, te puedes encontrar en este disco Los clásicos de Leiotican Ya sabes, clásicos como por ejemplo el Nafarroa El tema Idulak Akatu El tema Enchun El tema Munduaren Leioa, que es el tema que vamos a escuchar En definitiva, en el CD te puedes encontrar 31 temas en el DVD Todo este concierto en directo con motivo del vigésimo aniversario de esta banda De Leiotican Pues con ellos vamos a comenzar el programa de hoy de Úscar Música Y lo vamos a hacer con los temas mundo Munduaren Leioa y Eta Orain Punk, rock, tal de soy bad, Leiotican Nos vamos a <risa> comenzar mundo arele Bomberina de todos al pasado 11 de octubre Auténtico de, de? En el cual te puedes encontrar Los éxitos de la banda Los clásicos de Leiot y Can Funk, rock, dades, sol y mar El mundo haré Leiot y ...o Etaoray, dos de las muestras ese auténtico directo en la Sala Bomberenea de Tolosa. ¡Opa ahí! Y seguimos, seguimos en Iruña, de la Iótica... ...nos vamos a Espíritu de Contradicción... ...una banda que se formó hace ya unos años... Y que en el 2014 editaba su segundo trabajo discográfico bajo el nombre de 33 latigazos por minuto. Ellos son Esterbido en la voz y a los coros, Mikel Eguez a la guitarra rítmica y solista, Aitor Ortigosa de a la guitarra rítmica, solista y clásica, Guillermo Gil al bajo y Pedro Fernández a la batería. Vamos a recordar dos de los temas incluidos en ese segundo trabajo discográfico, Todo gira y Sombras del ayer, recordando ahora en Euskadi chica a espíritu de contradicción. Cortando a la banda de Iruña Espíritu de Contradicción Su primer trabajo discográfico se titulaba Cautivos en Abril Este segundo álbum se hacía llamar 33 latigazos por minuto Auténtico rock and roll desde Iruña con esta banda Temas como Todo Gira, tema con el cual se abre este nuevo trabajo discográfico. O esto que estamos escuchando los últimos compases, el tema Sombras del Ayer. Recordando a Neuska Música, a Espíritu de Contradicción. Y espero sentado hasta el tiempo al pasar, curé las heridas de la soledad. Y se cree el día que pueda ver desaparecer esas sombras del ayer.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 Somos y seremos en el 2012, este que te vamos a presentar ahora mismito, 13 balas, es su cuarto trabajo, un disco de lo más vitamínico, luminoso y trepidante que además... De las tiendas va a estar en descarga directa, mejor dicho, está ya en descarga directa desde el día de su salida, habiéndose creado para ello, además, una aplicación gratuita para móviles. O sea que, si no escuchas a Vendetta, es porque no quieres. Tienes el CD en físico, tienes en CD a través de las redes sociales y a través de la página web de la banda, y además, tienes... Una aplicación gratuita en el Apple Store Android Así que nos quedamos con ellos Con Javier Echeverría a la guitarra y a las voces Peyo Repalaz al trombón y a las voces Rubén Antón a la trompeta y a las voces Enrico Rubeños a la batería, percusión y voz Y Luisillo Calandraca al bajo y voz Cuarto trabajo discográfico, 13 balas Lo que vamos a escuchar, los temas Suma y Emen Hoy se suma la rabia La fuerza de miradas cruzadas Hoy se suman las ganas Se suma la garra de ayer Y se suma el que labra la tierra Ese barrio al amanecer Se suman gotas al caer Y se suman mil gritos al alba son el canto de una mujer Suma el viento al revolver Suma y suma y suma Suma y suma y suma, y suma. Y suma, suma, y suma, y suma Y se suma el en la radio habla Mucha gente se suma al ver La semilla es florecer Y se suma fuego sobre llama Suman los críos al crecer suma suma suma suma suma suma suma suma ...sigue la marcha en este nuevo trabajo discográfico... ...para esta banda, para... ...Vendetta... ...en este tema titulado EVEN... ...ya ves, la colaboración importante a la voz de Alex Sarduy de Gaciemu... ...hay más colaboraciones en el disco, ¿eh? por ejemplo... ...Marcos Campo, Gaita y Revolución... ...también tenemos la colaboración de Belcha y Paco Brick de Venetion que aportaron voces en África y varias colaboraciones más en este nuevo trabajo discográfico 13 balas de esta banda de Vendetta Y de vendetta nos vamos con algo más de caña Nos vamos con algo más de fuerza Nos vamos con R.O.U.A Banda formada en Maracaldo en 2011 Con la única intención de hacer una sola canción Mezclando dos estilos musicales que tenían mucho gancho Para ellos como son el rap y la música metalera Los medios y los fines dieron un resultado apetecible Y esto gustó tanto a R.O.U.A Que decidieron seguir componiendo canciones y dando conciertos En diciembre del 2012 graba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 Erri Oyuá edita su segundo álbum Es grabado en los estudios Gawa entre los meses de mayo y junio del 2013 Y después del verano Llegan con este su primer álbum Editado bajo el sello de Vagaviga Erri Oyuá El álbum es Los temas Mendera, Kaich y Videa Dos de los temas incluidos en este segundo larga duración Vamos con caña Vamos con fuerza Vamos con energía En Euskal Música Nos vamos con Erri Oyuá Se ani kará Para la ciudad, alma gasteña, dicen que duena a starlight, café a poquito, por toda Italia, yo la estoy dando lado vendera carrich sintononia briozar sintonía, sintonía 10.8n esto es como cada semana eu música tutina con la música local la música que se realiza de buscarría en, en los estilos musicales hemos comenzado con laiótica hemos continuado con el rock and roll de espíritu de contradicción vendeta y ahora la calle la fuerza de henry hoya para, para caldo ¿Qué te parece si nos venimos a Iruña? Y nos vamos con una banda que se hace llamar Insomnio Crónico En el 2009 editaban su primera maqueta con 6 temas Luego ya llegaría un eh, CD auténticamente de lujo Con 10 canciones bajo el nombre de No existe otro mundo en el que puedas vivir Si lo encuentras no tardes en avisarme Era en el 2011 Y ahora en el 2014 regresan con su tercer álbum titulado Origen Por cierto ya lo estuvimos por aquí por Euskal Música berriozar y Ratiala la temporada pasada para presentarnos este su álbum, ahora nos han dejado su disco, nos dejaron su disco en su día y ahora vamos a escuchar dos de los temas incluidos en ese álbum, el tema No quiero saber más y En el ojo del huracán, seguimos con la caña, seguimos con la fuerza pero ahora desde Iruña de Insomnio Crónico. Crónico dentro de su tercer trabajo discográfico titulado origin Banda compuesta por Xavi a las voces, Joshua a la guitarra, Yulen a la guitarra, Dani a la batería y John al la bajo y coros. Temas como No quiero saber o esto que estás escuchando en el ojo del huracán están incluidos en este tercer álbum. Ya los tenemos por aquí, ya los tenemos por los estudios de Berliozario y Ratia Por el programa Euskal Música A tres de los cuatro componentes de la formación entre rejas ya acaban de publicar lo que es su primer trabajo discográfico Y por qué tenemos a Alex Prinzi, a la voz y a la guitarra A Blas Alviz, a la guitarra, a solista Y a Miquel Arocena, a la batería Recordarte que este sábado, 17 de enero, comenzarán esa gira de presentación de este primer larga duración. Será en la Rochapea, será en el Bar socó a partir de las 11, 11 y media de la noche con entrada gratuita. Si te parece, escuchamos uno de los temas incluidos dentro de este primer trabajo discográfico. Por cierto, un álbum que contiene nueve temas, entre ellos, lo dicho, el tema Divagando, tema que abre el álbum y tema con el cual vamos a comenzar la entrevista a esta banda, a Entre Rijas.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 el tema divagando canción que abre lo que es el primer trabajo discográfico de la formación de iruña entre rejas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 de papel, otro de los temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo diseñado Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Alex Blacks y Nikel de la formación de Entre Rejas en el programa Euskal Música, eh, vamos a meternos a hablar si os parece de los directos eh, que repertorio tenéis para presentarlo vais a meter eh, algún tema ya que habéis eh, hecho nuevo que habéis compuesto nuevo, si sí, tocamos dos temas que hemos hecho nuevos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 Y que nosgan que nos sigan aguantando eso es eso, y si pueden ser muchos años más mejor no eso es, eso, es. eso es pues lo he dicho muchas gracias y mucha suerte vale a ti vale. quitar dolor y tristeza Lucho por poder hablar Dea el bien al que quería Y siempre tendrá un lugar Nos dio grandes momentos Nos invitó a navegar Sembró huellas y tragedias Timbales sonará a la entrevista que hemos mantenido con tres de los componentes de la formación entre rejas para presentarnos ese primer trabajo discográfico que acaban de publicar titulado y por qué quiero ver si han estado en los estudios de berriozar y Ratia en el programa y busca no música alex primicia la voz y guitarra blas albi a la guitarra solista y mikel arocena a la batería para poder envolverme El álbum contiene 9 temas Y lo estarán presentando este sábado 17 de enero a partir de las 11, 11 y media de la noche En el bar Socoa de la Rocha Pea Comienzo de esta gira Presentación de este primer trabajo discográfico un descuento Pues hasta aquí el programa de hoy de Euskal Música En la sintonía de 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia Ya te he comentado al principio del programa que tenemos algún pequeño problema para poder escuchar este programa y la programación de Berriozar y Ratia a través de internet, a través de busquiplaza.net, pero no os preocupéis porque enseguida lo subiremos, lo colgaremos en el Facebook, en facebook.com barra euskalmusicaberriozarirratia para que lo puedas disfrutar y saborear allá donde te encuentres. Eso sí, el sábado y el domingo, nueva cita, de 6 a 7 y media de la tarde, en redifusión, en repetición, nuevamente, para ti. Hemos escuchado la música de del en Espíritu de Contradicción, Vendetta, Henry Olloa e Insomnio Crónico. cuando con baja, Ya ha pasado por aquí, por los estudios de Berriozario y Retia, por el programa Euskal Música, tres de los cuatro componentes, de esta banda de entre ricas recuerda este sábado en el bar Shocoa de la Rocha Fea es quiero decir Vamos a terminar el programa de hoy de Usical Música Con ellos, con entre rejas Y uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico Nos vamos hasta el quinto corte del álbum Nos vamos a disfrutar y a saborear el tema titulado Dicen, con ellos nos vamos Será hasta dentro de siete días en el mismo dial 100.8 FM, Berriozar y Ratia Hasta dentro de siete días Agur y a disfrutar de la música local tia